pasado en senadores se sancionó o se sancionó no se digo media sanción al proyecto de ley de emergencia pública en materia social por violencia de género pues bien ese proyecto no ha sido tratado todavía en la cámara de diputados y hay una campaña nacional por la emergencia en violencia contra las mujeres apurando que se trate de una vez porque el 30 de noviembre vence un plazo legislativo vamos a hablar con Belén Espineta parte de la campaña buen día Belén cómo te va Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, por llamar. Bueno, contanos qué es lo que van a hacer hoy puntualmente y cuál es la situación de este proyecto. Bueno, la situación del proyecto es que el 8 de junio del año pasado, como bien decías vos, conseguimos la media sanción en la Cámara de Senadores. Este proyecto es un proyecto de ley que es de emergencia en violencia contra las mujeres, que sería, tiene varios puntos, pero lo principal es que habilita al Poder Ejecutivo a destinar partidas de su no habilita, lo, lo exhorta a habilitar partidas presupuestarias extraordinarias para atender eh, la situación de violencia que sufren las mujeres en materia de asistencia y prevención. Y como todas las emergencias públicas, tiene una vigencia de dos años. Es decir, le está diciendo al gobierno, al Estado, qué van a hacer en dos años para eh, paliar esta situación. Eso sería un poco la síntesis. Lo que sucedió fue que luego de que se dio la media sanción en la Cámara de Senadores, ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, lo que sucedió es que después de que se le dio media sanción en la Cámara de Senadores, eh, se trató, fue, pasó a diputados o a la Comisión de Familia, eh, Mujer, Adolescencia y Niñas, y ahí fue cajoneada. Es decir, hubo una sola sesión en la que se iba a tratar y los diputados y diputadas del oficialismo se levantaron y dejaron sin cuero en la sesión. Desde entonces, que eso fue a fines del año pasado, no se volvió a tratar. Y ahora el 30 de noviembre cambia el periodo legislativo. ¿Y qué es lo que pasa? Se cae la media sanción. Es decir, volveríamos a FOJA Cero. Entonces lo que vamos a hacer hoy, al mediodía, a la una del mediodía, es junto a otras mujeres de diferentes organizaciones de, de los movimientos sociales, simplemente hacer una presentación a todos los presidentes de bloque exhortándolos a que... Eh, demuestras muestras claras de su voluntad política para dar tratamiento a este proyecto y que no dejen que caiga la media sanción ¿Crees y antes, que antes en la sí, el eh, no, día iba... vamos a hacer una conferencia de prensa en el Senado con la senadora Magdalena Darda, que es una senadora de Río Negro que fue impulsora de este proyecto. ¿Crees que el paso del tiempo y la posibilidad de que se llegue al 30 de noviembre obedece a desidia, pereza o que hay una intención de que esto no se convierta en ley? Me parece que hay una intención clara de que esto no se convierta en ley por el simple motivo de que eh, estamos en un contexto de ajuste presupuestario y en concreto esta ley lo que hace es decirle al Estado, al Gobierno Nacional que tienen que destinar partidas presupuestarias extraordinarias. Vos sabés que ahora en el presupuesto del 2018 no hay eh, contempladas partidas presupuestarias específicas para el plan de prevención que se aprobó hace tres años, sino que se sigue estancado lo destinado Y al mismo tiempo eh, se creó hace poco el, o sea, el Consejo de la Mujer, pasó a ser instituto y va a sufrir. Bueno, te, tenemos problemas en, en, en la comunicación, Belén. Más o menos. Belén, eh, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, no, recién hubo un corte que impidió que, que el, el último concepto quedara claro. Eh, repetime, por favor, porque se cortaba la comunicación. Sí, Lo que decía es que sí, que tienen que ver, entendemos que sí tiene que ver con, un, con una intencionalidad política en relación a no destinar mayor presupuesto porque estamos en un contexto de ajuste. En el presupuesto de 2018 no, no se contemplan partidas presupuestarias específicas para el plan de atención y prevención en violencia y al mismo tiempo el Consejo Nacional de las Mujeres que pasó a ser un instituto, se le destinan dos millones de pesos menos para este año. A eso sumar el impacto de la inflación y que no hay políticas claras, eh, lo que no quiere el gobierno, te diría yo, es que el Congreso lo, lo mandate a destinar partidas presupuestarias extraordinarias. Uh -huh. Entonces es un problema de, de los recursos económicos que se van a destinar, porque esto, aparte de cabeza política, de qué medidas de asistencia y prevención se van a tomar, necesita eh, recursos económicos grandes que no, están o sea, no se están destinando actualmente. Bien. Eh, ¿Y el resto de las fuerzas políticas, eh, con qué ánimo las ves? Mirá, yo pienso que lamentablemente no hemos logrado lo que sí logramos en senadores, que era que algunas fuerzas políticas en ese momento fue esta diputada, senadora Odarda, que era del bloque del, del ARI, entiendo que a veces fue, y dos senadoras frente para la victoria lo tomaran. Lamentablemente no nos pasó eso en diputados. Empujamos y no tuvimos la vuelta de ningún bloque. Entonces también estamos haciendo un llamamiento, por eso es que hoy vamos a ir a visitar bloque por bloque, a ver quiénes nos reciben, para que alguien agarre el guante y, y presente esto, para que no se caiga la media sanción. Muy bien. Bueno, Beren, estaremos siguiendo el tema, por supuesto, y este, viendo qué ocurre con, con los diputados. Agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más, te escuchamos. Bueno, no, simplemente eso. Gracias a ustedes por la comunicación. Es importante que en todo el país se difunda esto. Eh, y nada, lo que estamos exigiendo es que tampoco el ajuste caiga sobre las mujeres. Hay una situación que se agrava en relación a la problemática de la violencia y no hay una voluntad política del Gobierno Nacional para eh, tomar políticas concretas que puedan ponerle un freno a esta violencia. Gracias de vuelta. Un abrazo, hasta luego. Belén Espineta, integrante de la campaña que propicia... ...la sanción de la ley que declare la emergencia... ...en violencia de género. Lo escuchaste en Radio Caramés. ¿Qué le decimos al tribunal? Mire, si usted para el primer juicio... Cuando, ...cuando las condiciones no eran estas... ...ordenó la detención de los imputados... ...que estaban en libertad en aquel momento... ...que eran menos, hoy están prácticamente... ...todos en libertad los imputados. Entonces decimos, no es posible que una víctima, testigo... Salga a fumarse un cigarrillo.